Bueno, con clima, Ángeles, prácticamente que tropical, brasileño estamos recibiendo a, en este, cercando, cerca, acercándonos al mediodía a Plinio. ¿eh? ¿Cómo estás, Plinio? Bien, bien, muy, mucho muy mucho, mucho gusto hablar con Radio Centenario. Buen día a ti, Hernani, y a Ángeles. Bueno, y una cosa a la audiencia que nos va a cobrar después. ¿Cómo que está Plinio hoy? Plinio cambia para los miércoles. Vamos a seguir teniendo el mismo espacio, pero los miércoles en lugar de los jueves, a la misma hora, todo igual, y cada una semana todo igual. Perfecto, yo estoy adaptándome al nuevo horario. Ja. Y así es el contrato, ¿verdad? Te tenés que adaptar. Exige una, una dedicación absoluta. Bueno, Plinio, eh, nos proponías vos los temas, cosas que valoramos mucho para ubicarnos en, la, en lo más importante de estos días, en la actualidad brasileña, empezando por eh, problemas en la votación de, del nuevo régimen fiscal o eh, reforma fiscal que ha hecho el gobierno de Lula, Eh, algo de esto vos nos comentaste Creo que podía pasar, ¿verdad? Artur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados Paralizando la votación Para presionar a Lula, ¿por qué? Entonces, nosotros estamos votando Un nuevo régimen fiscal Que llamamos de arcaboso fiscal Bueno, esto ya fue aprobado en la Cámara Fue aprobado En el senado pero con modificaciones, entonces vuelve a la Cámara. Y cada vez que vuelve a la Cámara hay una negociación, hay un precio para la votación. Brasil está viviendo una especie de un parlamentarismo de hecho, uh -huh. donde el parlamento es el que comanda el Ejecutivo, pero no tiene la responsabilidad alguna por la política del Ejecutivo. Entonces es un, una situación muy equivocada. Entonces, cuando vuelve ahora al Congreso, eh, Lira, que es el jefe del Centrão y el presidente de la Cámara de Diputados, dice a Lula, muy bien, voy a votar otra vez, pero quiero dos ministerios. Entonces, en esto está Brasil en las últimas semanas, y ahora esto, digamos, eh, llega al punto de ebullición en esta semana. Lula va a tener que abandonar dos ministros y entregarle al Centrón. para que los oyentes sepan, esto ya vimos esto en el gobierno Bolsonaro ¿no? quien gobernaba en el gobierno Bolsonaro era el centrón quien hacía los líos y la campaña ideológica era Bolsonaro, pero el que de hecho manejaba el gobierno era el centrón y es el mismo proceso que estamos asistiendo en este momento que es una expresión ¿no? de lo que venimos discutiendo aquí a años de la crisis política institucional brasileña no del conflicto entre los poderes no entonces el legislativo avanza sobre el ejecutivo Plinio eh, y esto que que decías eh, uno se puede preguntar bueno pero la gente le da un poder importante Eh, en la cantidad, en el peso que le da la elección a estos congresistas del Centrão, eh, elección tras elección, ¿no? ¿Qué los hace mantener ese lugar, lograr los apoyos necesarios? Una excelente cuestión, ¿no? Pregunta Hernán. La verdad es que eh, el sistema político brasileño se organiza de una manera que... Eh, para que los resultados ya estén más o menos anticipados antes de las elecciones mm. ¿cómo se hace eso? por la distribución del, de los recursos que financian las campañas que ahora es público y por la distribución del tiempo de televisión según los partidos entonces el centrón mm. ya organizó la campaña para que él ganara y es lo que está pasando entonces el centrón controla el ...el Parlamento Brasileño y como, digamos, moneda de trueca de sí. cambio, eh, pide, poder pide, digamos, ventajas O sea que ahora sí que despliega una eficaz, eh, una eficaz accionar a través de los medios de comunicación... ...y de prebendas, en fin, al viejo estilo de, de los partidos políticos que conocemos de nuestros países... para mantenerse con ese peso eh, necesario en el Congreso. Exactamente, porque como tenemos una elección que es mercantilizada mm. y muy monopolizada por los medios de, de opinión pública, si el central tiene más plata y tiene la entrada en los medios mm. y no abre espacio a la crítica, Entonces él gana, y es lo que está pasando, y él disfruta de este poder. Uh -huh. ¿Y qué ministerios estarían pidiendo? ¿Hay ministerios concretos que están pidiendo, Plinio? Mira, ellos piden todo, tienen mucha, uh -huh. uh, digamos, hambre, piden todos los ministerios, y Lula esconde a los ministerios, trata de mantener los que le más interesa. Ellos pidieron el ministerio de la... Que cuida de las transferencias de ingreso a la gente pobre, de Bolsa Familia. Pero este Lula dijo: No, este personal no lo voy a entregar. Mm. Después pidieron el de la salud, ¿no? que es un ministerio que está muy traumatizado de, después de todo lo que hizo Bolsonaro y de la pandemia de COVID. Mm. Que está una sanitarista muy prestigiosa, que Lula dijo: No, esto no. Entonces. Todavía no sabemos cuál va a ser la ingeniería. Esto es un secreto de estado, pero quieren ministerios que tengan mucha plata, que tengan, digamos, rendimientos, sea en monetarios, sea de votos. Claro. Estos son los ministerios que le interesan. Claro. Eh, sí, queda ahí. Uno queda con la tentación de de, de quedarse pensando más en esto, es decir eh, desde qué fuerza Lula. Eh, negocia con, con estos eh, eh, supuestos aliados, ¿no? ¿En quién se apoya Lula para para enfrentar este tipo de, de maniobras también? Porque sabemos que no apela a la movilización. Eh, ¿Cómo se maneja? Entonces, una otra buena pregunta, ¿no, Hernán? Porque Lula se, se hizo una trampa a sí mismo, porque hizo una, un frente muy amplio, ¿no?, deslocó su gobierno mucho hacia la derecha y desmovilizó la gente. Entonces él queda rehén de, del centrón y salvo su prestigio personal y su fuerte, gran habilidad de negociación, la realidad es que no tiene muchos recursos. ¿no? Sin recorrer a la movilización social queda en la mano del parlamento. Y el Parlamento, por su vez, está en la mano del central que representa la voluntad directa del gran capital, que es el que le da la plata por afuera, no además de la plata institucional, la plata, digamos, extrainstitucional, a los representantes del central uh -huh. Entonces, en, en verdad, Lula está en una situación difícil, no y, y va a hacer todo el gobierno más o menos... De esta manera. Pasamos a otro tema, ¿te parece, eh, Plinio? El tema de la Suprema Corte que nos decías eh, tomó una decisión eh, tildando de inconstitucional la tesis de legítima defensa de la honra en los casos de femicidio, feminicidio. Entonces, yo no sé cómo es la ley en Uruguay. en Brasil la ley es escandalosa no si, si el marido mata a la mujer ¿no? alegando crimen Ajá. de honra imagínate no porque la mujer o, tuvo a, o porque el marido sospechó que la mujer tuvo algún caso o porque tuvo problema de la mujer entonces la justicia brasileña acepta la tesis de un crimen pasional Y, por, y, y no prende a la gente. Entonces esto es una, no va en contramano, en contracorriente de, la, de lo que pasa en Brasil, que todo va a la derecha. Es una conquista del movimiento feminista brasileño que por presión logra que en el sí. 2023 ¿eh? se eh, elimine la tesis del, def del crimen de defensa de honra como alibi para el feminicidio. Esto es una nota ¿no? de rodapié, pero es importante para dejar claro que si no hay lucha, no hay conquista. <risa> Tremendo. Bueno. Eh, en otro de los puntos que nos marcás, para ir avanzando y aprovechando el tiempo, eh, la investigación del ejército brasileño, que declara inocente, que exonera de responsabilidad a, a la tropa ¿no? del ejército. por el episodio aquel de principios de año, del 8 de enero, de la invasión de varios edificios de los poderes federales en Brasilia y que culpa al gobierno, además, el ejército por la inacción que hubo. Sí, lo, esto es una, una información eh, importante, no para que se quede claro la magnitud de la crisis política institucional brasileña. O sea, lo, las fuerzas armadas todavía no están pacificadas e institucionalizadas. Hicieron una investigación muy, muy, muy seria, muy burocrática, ¿no? y llegaron a la conclusión que las tropas que estaban en Brasilia no tienen la menor culpa. Pero los invasores quedaron acampados un mes delante del ejército, que es una área de seguridad del ejército, y que por lo tanto el ejército no permitió ningún tipo de represión. En, la, en el día anterior, cuando la policía militar de Brasilia fue reprimir estas manifestaciones, porque ya estaba más o menos claro que iban a ser líos, el ejército sacó los tanques y dijo, no señor, no se van a tocar en esto. Pero la investigación muy rigurosa que hicieron, llegó a la conclusión que la culpa no es de ellos, que la culpa sería del gobierno Lula, que ni calentado la silla había porque estaban a ocho, años, a, a ocho días claro. en el gobierno. Entonces es una evidente provocación y para efectos de nuestra conversa aquí es importante para que se vea la fragilidad del gobierno, de la institucionalidad que está puesta. ¿Y eso qué reacciones ha generado a nivel político, a nivel del gobierno? ¿Hubo alguna repercusión? una reacción burocrática, la policía federal eh, improvisó una su investigación que salió en un día para decir que no, que la culpa sí la tiene en parte el ejército y que el gobierno no tiene culpa alguna y va a quedar un pro, poco esto porque este es un tipo de problema que en Brasil no se hace en público. ¿no? Toda la pelea se hace en los bastidores por, detr por detrás de las cortinas, entonces esto muestra que todavía hay, eh, probablemente el ejército reivindica, así como el centrón algunas veneces que pueden ser pensiones, salarios, equip equipamientos, para, digamos, dejar Lula un poco más eh, tranquilo. De las noticias que nos hacía llegar, eh, se destaca el movimiento de los sin tierra haciendo una ocupación en el edificio de una sede muy importante. ¿Se puede decir que reaparece el movimiento de los sin tierra o, o estaba sin verse mucho pero seguía actuando? No, yo creo que sí, eh, Ángeles, reaparece el movimiento sin tierra. No, El movimiento estaba calladito, no negoció con Lula, algunos asentamientos también muy discretos y, y todo calladito, pero el gobierno no cumplió, porque es un gobierno de derecha. ¿no? Entonces, para el MST metió presión. Es una novedad, ¿no? porque hasta entonces el, el MST estaba totalmente eh, subordinado a la razón de, de estado del gobierno Lula. Ahora hizo esta manifestación, es una manifestación todavía... tímida, pero señala que hay problemas por la izquierda en el gobierno, ¿no? Claro. La izquierda del gobierno Lula está muy insatisfecha con el rumbo que tiene el gobierno. Lo que ellos pero, lo que ocuparon es, yo no conocía esto, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, que tiene vínculo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero no sé si es una división del ministerio o es otra cosa. No es un es una uh, nosotros llamamos esto de una fundación autónoma no que tiene autonomía es un gran instituto de, de investigación de asuntos de la agronomía no tiene mucho prestigio tiene mucha gente empleada y, y tiene sus terrenos sus fondos de de, de investigación y de experimentos entonces claro. el MCT simbólicamente ocupa el Embrapa un uh, terreno de la embrapa para hacer presión política no bueno esto al final el mst se retira y queda combinado que esto se va a arreglar con conversa bueno a ver si se hay arregla con conversa, no sí. porque aquí en brasil eh, ángeles hay una expresión que es el tipo es tan hábil que logra dar un nudo en, en una gota de agua ¿eh? <risa> No en gota d'agua. Bueno, y esta es la la fama que tiene Lula, ¿no? Que es tan hábil que da nudo en gota d'agua. Pero en la crisis social, en las contradicciones, no hay nudo que logre apaciguar la lucha de clases. Hay que dar soluciones reales y esto es lo que poco a poco viene a flote. Y otra expresión de esa crisis. Sigue siendo la violencia, Plinio, esta semana dábamos la noticia de una del fin de semana, un nuevo caso de, de matanza, de gatillo fácil, se dice a veces en el río de la Plata, de, de matanza protagonizada por la policía en, en la localidad de Guarullán, el estado de San Pablo, en este caso. Sí, es el litoral al lado de Santos, ¿no? que muy cercana a São Paulo, no. Esto es una noticia recurrente en Brasil, pero importante para que conversamos, que representa a barbarie barbaris del Estado, no. Yo voy a dar algunos datos para que veamos lo que es la barbarie en Brasil. En el 2022, según eluario del Foro Brasileño de Seguridad Pública Brasil tuvo 47.5 mil muertos de muerte violenta Un poco menos de 50 mil muertes violentas 91% de ellos son hombres y, y tres cuartos de ellos son negros Bueno, de estos muertos 6.500 son muertos por la policía ¿no? Y de, de los muertos por la policía Casi el 99% es hombre, 83% negro y 76% jóvenes, de 12 a 29 años. Entonces, esto es la, la magnitud de la barbarie. San Paulo, dentro de este contexto, es un país que tiene, es un estado que tiene menos muertes y menos muertes por la policía. Pero ahora llegó el gobernador de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Introduce introducen en la policía brasileña el método de, de la policía militar carioca, porque es un carioca, ¿no? y viene ahí del clan Bolsonaro. Entonces con esto la, la policía eh, adopta la estrategia de la venganza. Como murió un, un policial Ajá. muerto por los bandidos, sí. ellos entran en la comunidad y matan, sí. y no importa cuánto. Un ciudadano escuchó que ellos iban a matar 60. Y si no hay grito de la opinión pública, de la sociedad eh, organizada, matan 60. ¿no? Esto es del, el total descalabro en que se encuentra eh, la seguridad pública en Brasil. Qué grave. ¿Esos datos que dabas de qué año eran, Plinio? El 2022. El, año el pasado. último anuario. Claro. Bueno, eh, una cosa, digo, para, porque siempre que te preguntamos por la economía, vos decís, eh, te preguntamos en base a cosas que se publican acá, de que va bien la economía, entonces, no, díganles que no, que no, no es, cierto. es cierto. Pero ahora es el Fondo Monetario Internacional que lo está diciendo, Plinio. No podés desmentir al Fondo Monetario Internacional. Dijo que va a crecer más de lo que el propio fondo pensaba. Y vi una frase de Lula, de, de Lula que me parece increíble, vos dirás... Dijo, estamos pasando por un momento de autoestima recuperada. El país del odio acabó. El país de la mentira acabó. Bueno, la, la discusión que acabamos de hacer dice que el país del odio no acabó. ¿no? La verdad y, la es que hay... y la mentira tampoco. Y la mentira tampoco. La verdad es que esta violencia es una violencia eh, institucional, es un genocidio de la población pobre, negra y joven. Y, joven. Y, y, y los números muestran que no hay exagero en esto, porque 50 mil muertos año es un número muy, muy fuerte. Bueno, la economía brasileña eh, está estagnada. ¿no? Dentro de esta estagnación, en eh, 2023 el resultado de la economía debe ser un poquito mejor de lo que se imaginaba. ...se imaginaba un crecimiento de ciento y ahora tendremos pro muy probablemente un crecimiento alrededor del 2%. Lo que es el doble, pero no quiere decir, no significa en realidad mucha cosa. ¿Qué es lo que explica esto? Básicamente el extraordinario desempeño de la agricultura que se, eh, que se debe a factores climáticos atípicos... Y la transferencia de ingresos que hizo Bolsonaro para ganar las elecciones y que Lula dijo no, no, se mantiene. Esto es lo que explica, porque la industria va mal, todo lo demás va muy mal. Es verdad, y eso se ve en, en, en los relatorios de la CEPAL, ya discutimos esto la semana pasada, que hay una especie de un, una nueva ola de inversiones en América Latina extranjeras y Brasil digamos agarra un, una, una parte mayor de, de este total ¿no? y esto sí anima un poco los negocios y da una cierta euforía en la gente claro. pero no, nada que, que cambie la situación Está claro. en relación al fondo nada más para, para reforzar la credibilidad del FMI ellos tampoco sub, sub, eh, ellos negaron el tiempo todo la crisis del dos mil ocho y todas las crisis sí. posteriores o sea que si sí, los datos del fondo son importantes hay que estudiarlos pero siempre con muy, con mucha cautela porque el fondo es mucho más un, un, un organismo político que un organismo científico sí. con soberanía hay que analizarlo Bueno, eh, Plinio, tenemos que ir terminando. Un oyente, Gabriel Patrón, dice que los comentarios que hiciste sobre el tema de la Suprema Corte y el feminicidio y que se tome como un alivio el que sea que un hombre le haga mate a una mujer, por ejemplo, para defender su honra, le hizo acordar a un texto que nos manda la foto de la tapa de un libro que se llama Los partes de Don Menchaca, que es un era un comisario, Estamos hablando de 1800 y pico, donde después, ahora no lo vamos a leer, todo un relato de, lo que, de, las de, de la denuncia en la comisaría de lo que pasa en torno a un caso de esto que vos decías, que el comisario no podía ni firmar, eh, segundo Menchaca, ¿no? No sabía firmar, firmaba otro, que era un escribiente, él no sabía firmar, pero era el comisario. Bueno, Plinio, nos reencontramos el miércoles próximo. Nos reencontramos en nuevo horario y fuerte saludo a ti a, a Hernán y a todos los oyentes de Radio Centenario. Igualmente. Saludos a la familia, a los compañeros de contrapoder.net Plinio. Muchas gracias, Hernán. Hasta chao. el miércoles. Chau, chao. chao. chao.